El cielo entre los durmientes. Lugar de experiencia. Bueno, bueno, bueno, buenas, bienvenidos todos a un nuevo programa del Cielo entre los durmientes, saliendo acá por Radio Nauta en el Centro Cultural Olga Vásquez, eh, saliendo los viernes a las 16 por Radio Mandioca en Carué, en nuestro pueblito. Eh, yo siempre siempre arranco eh, el programa diciendo no estoy solo y ahí la presento, pero hoy miro la silla y, y está vacía. No está la licenciada en casi todo, Carolina Boidi, eh, está justamente en nuestro pueblito. Pero bueno, más allá de su ausencia, me tuve que armar un arsenal de voces eh, para, para que me acompañen hoy. Le mandamos un beso enorme a Caro. Eh, que Vale decir que siempre que hacemos el programa, hay una casi lluvia, un día gris. Bueno, hoy no está Caro y hay sol. No sé, yo no quiero decir nada, pero guarda, guarda y Bueno... Hoy, como siempre, vamos a tener eh, eh, la columna de, de Recomendame un libro en dos minutos. Hoy tenemos dos eh, dos oyentes que, que acercaron su, su recomendación. Tenemos eh, banda musical para, para el programa, hoy de, de la mano de Paula Herrera, una, una artista eh, de, también de Carué, que estudió acá en La Plata, que ahora anda, anda por el mundo. Anda, anda por España y nos, nos mandó un material hermoso, hermoso, hermoso y estamos muy agradecidos eh, eh, por eso. Vamos a, a rondar un poco más eh, por el lado literario que es donde yo me siento más más cómodo eh, con el miedo de perder un poco de, de la profundidad que siempre nos trae Caro, la licenciada. Pero pero tenemos muchos audios, muchas voces que, que salen a la cancha para, para suplir a Caro Y vamos a arrancar como arrancamos siempre por la columna de Te recomiendo un libro en dos minutos eh, de la mano de Lucas Cabrera y Cristian Montes eh, hoy y, y bueno, los vamos a escuchar muy atentamente. Hola Juan, hola Carolina, soy Cristian desde Reino Unido pero soy español y quería recomendar eh, mi libro favorito. Se llama La sombra del viento y es del escritor Carlos Ruiz Saffón. Eh, es, es un libro estupendo que habla de la Barcelona después de la posguerra española y trata sobre una Barcelona gris y como un, un niño, un, el hijo de un librero, descubre lo que viene siendo el, el templo de, de los libros perdidos, de los libros que nadie quiere. Y bueno, te habla, tiene una trama que es súper buena, increíble, engancha muchísimo Y yo me lo he leído ya, no sé ni cuántas veces me lo he leído Pero cada vez que me lo leo me, me transporta a ese momento, a esa España que nunca viví Y que es un recuerdo que, que siempre está ahí aunque no, aunque no lo viviera, por lo menos lo puedo vivir por medio de, de las páginas de este libro Bueno, muchas gracias por todo y por dejarme dejar este este pequeño esta pequeña recomendación. Mucha suerte con, con vuestro programa y que se os sigue desde desde Gales, desde Reino Unido en Inglaterra, ¿vale? Un abrazo, chicos. Mucha suerte. Hasta luego. Hola a todos, mi nombre es Lucas. Soy oyente frecuente del de Cielo entre los durmientes. Me gusta mucho el programa, así que antes que nada quería felicitarlos. Y bueno, quería participar haciendo una recomendación de un libro que se llama El Señor de las Moscas, de William Golding, eh, publicado en 1954 y que ganó un premio Nobel de Literatura. Eh, bueno, la historia cuenta de un avión que transportaba niños de una academia inglesa, eh, post Segunda Guerra Mundial, Y este avión tiene un desperfecto, o no me acuerdo, no recuerdo si era una tormenta o qué, y, y cae, eh, naufragan y quedan en una isla desierta. En el accidente solamente sobreviven niños de como máximo 12 o 13 años, y algunos más pequeños, eh, muy pequeños. Y, y bueno, y a partir de ahí narra las aventuras o, o desventuras que sufren estos niños para poder sobrevivir. Eh, me parece interesante o me pareció bueno recomendarlo porque me gusta mucho esta, este análisis que hace el escritor eh, acerca de cómo vivimos en sociedad y, y qué pasa cuando sufrimos un, un evento así, eh, donde estamos en situaciones extremas o donde justamente los valores que tenemos como sociedad eh, no, no, no, no pesan y más encima en, en, en niños que, que todavía no los tienen aprendidos. Eh, Y y bueno, y, y otra crítica vendría a ser o, o otro otro argumento o análisis que se puede hacer del libro es el hecho de lo peligroso y, y lo salvaje que puede llegar a ser, ¿no? Que podemos llegar a ser lo, los seres humanos. Así que nada, esa es mi recomendación. Eh, me gusta mucho el libro, así que quería recomendarlo. El cielo entre los durmientes. El cielo entre los durmientes. El espacio necesario para que se genere el movimiento. Escuchanos los miércoles a las 13. Por Radio Nauta. Y ahí pasaba la columna de, de los chicos, la recomendación. Te recomiendo un libro en dos minutos. Eh, les agradecemos a ambos. Eh, uno desde Reino Unido, el otro desde Bahía Blanca. Eh, tanto Luca como Cristian, dos grandes amigos. Eh, y bueno, eh, les recordamos que, que nos pueden mandar eh, su columna, pueden interactuar con, con el programa En el Cielo, Entre los Durmientes, en, en Instagram. Y, y bueno, justo la temática de hoy tiene que ver un poco con... con sin querer, ¿no? Se armó, se armó sola, digamos. Con la columna que hicieron los chicos, con las recomendaciones, que son libros comprometidos, ¿no? Que que se comprometen justamente con la realidad, son críticos, toman posición, ¿no? No son libros apolíticos, hay muchos best-sellers que son libros apolíticos y por eso a veces son best-sellers, por, por cómo hay una mirada eh, enemiga de la política siempre, ¿no? Y, y la política como una mala palabra... Y estos libros que recomendaron los chicos son justamente eh, libros de compromiso, de compromiso social, de crítica social, de posicionamiento, ¿no? Y hoy vamos a andar por ahí. Eh, nosotros disparamos la temática del programa diciendo eh, esto es un compromiso, ¿no? Eh, esa frase. Y, y vamos a andar por, por la literatura y por aquellos autores o autores O vamos a ver eh, específicamente dos autores que, que dijeron, bueno, hay que comprometerse, eh, nos comprometemos. La lista sería larguísima, ¿no? Pero pero hoy vamos a andar por ahí, porque también tenemos la columna de Gachi, corazón del actor de los clásicos, que también tiene que ver con la temática, sin ninguna duda. Pero bueno, vamos a presentar la banda de, de sonido, de música del programa, que es Paula Herrera, una artista de Carué, eh, que... que estudió y hizo sus primeros pasos acá en La Plata, ahora anda por España y nos mandó un material hermoso, pero yo no quiero hablar mucho porque ella tuvo la gentileza enorme y le agradecemos de no solo mandarnos las canciones, sino que también nos mandó unos audios que sirven de introducción eh, para, para, para las canciones. Entonces vamos a escucharla, a disfrutarla y, y agradecerle. La versión acústica, si se quiere... Eh, de pistolas, eh, improvisada, eh, esa fue una consigna en la que teníamos que tomar alguna música que, que nos movilice o que nos guste y hacerle un cambio total de instrumentación, a la vez eh, yo elegí pistolas, la versión de Mastay que hace Ciro de los Persas junto con Wos, porque quería darle una vuelta de rosca a esta idea de que la canción había sido compuesta en el 1994 y lanzada y eh, la traen con voz de una manera totalmente novedosa, pero eh, donde voz pone toda su poesía, no pero a la vez eh, se, se presenta en el 2019 y tiene una letra que podía ser tranquilamente... ...haber sido compuesta en la actualidad... ...que algo de eso eh, en algún programa ustedes lo había escuchado... Eh, ...creo que de un libro que, que había recomendado a vos... Eh, ...y es muy interesante como la obra de arte... ...puede ser atemporal eh, en determinada manera... ...y es bueno claramente lamentable ¿no? la letra de pistolas y demás... ...que hasta hoy en día eh, sigan sucediendo ese tipo de, de cosas... Y bueno, vos que le, le termina de, de dar el aire más actual y a la vez eh, el cambio total de orquestación, que lo hago a través del programa multipista y demás, eh, buscando otras sonoridades, pero sin que se pierda la esencia de la música, ¿no? sin razones La muerte es una cuestión de suerte Pistolas que, que se disparan solas Caídos o desconocidos Bastones vean sin razones La muerte es una cuestión de suerte Dicen que es el azar el que controla la muerte Pero nos apuntan los mismos de siempre Lo malo es que queremos cambiar nuestra suerte Lo malo es que gritamos cada vez más fuerte Si tus calles son de barro, es común que entre la zona de las balas esos clasistas que matan a las personas por la pinta que tenés, es común que te arresten. El que más roba usa traje tiene ojos celestes. No es seguridad unas escopeta en sus manos, si una economía que nos deje bien parados, si una educación para lograr lo que queramos, si una voz para los barrios que nunca son escuchados. Las caras de quienes no están son nuestra bandera de lucha. Y nuestro grito de justicia que no se apague nunca, mira que los bastones nos vivieron jodiendo. Pero los lápices siguen escribiendo. El arte existe para que la realidad no nos destruya. Y el cielo entre los durmientes para encontrar el lenguaje de nuestra fantasía. El lenguaje de nuestra fantasía. El cielo entre los durmientes. Miércoles 13 horas por Radio Nauta. En Instagram somos El cielo entre los durmientes. Bueno, y ahí pasaba esa versión hermosa, hermosa. Le agradecemos a Paula, a Paula Herrera eh, de Pistolas, eh, de, de los Piojos con esa versión incorporando a Gawz y ella en formato acústico hermoso, la verdad. Nos gustó mucho y bueno, yendo a la temática, al desarrollo de la temática de hoy, que es el compromiso, ¿no? El compromiso del artista involucrarse con, con lo que pasa afuera, ¿no? Con lo que pasa en la calle. Ella decía algo de, de estas letras como la de pistola, que son atemporal, eh, que, que son están siempre vigentes, lamentablemente, ¿no? Bueno, eso pasa exactamente con, con ciertos libros. Hay libros eh, que a mí me ha pasado, que me han marcado muchísimo por esto del compromiso y, y del rol del autor o autora, pero... Eh, y que siempre son vigentes y que uno está volviendo una y otra vez pienso en, en un libro que, que hicimos el primer programa eh, que es eh, Operación Masacre Rodolfo Walsh, es un libro al que uno vuelve una y otra vez y, y vuelve a sentir lo mismo son, no, no pasan nunca, no, no envejecen están están siempre vigentes y y eso también asusta en cierto modo porque quiere decir que, que no hemos cambiado mucho como sociedad y que Los que siempre abusaron, eh, siguen abusando, ¿no? Y, y, y los marginados siguen siendo marginados. Pero bueno, un autor, antes decíamos, hablábamos un poquito de, de que muchas veces los no los, los libros masivos, los que se venden mucho, lo que más consumen la gente, eh, son libros apolíticos, que por eso son masivos, ¿no? El, el autor se corre, no se compromete. Es bastante redundante y, y termina diciendo lo que la gente eh, a política si se quiere eh, quiere escuchar no eh, pero hay un autor que hizo un cambio drástico y es una, una clara muestra de esto que es eh, julio cortázar julio cortázar es un autor que que era que, que nació en una familia digamos dentro de todo clase media bien que gran parte de su, de su carrera literaria la escribió desde ese lado medio apolítico o se lo interpretaba como alguien apolítico. Después eh, bueno Cortázar se fue por Latinoamérica, se empezó a comprometer, se comprometió muchísimo en la lucha de Nicaragua, eh, en las luchas contra las las dictaduras latinoamericanas. Eh, y es un tipo que escribió el libro de Manuel, que es un libro totalmente político, Tal vez el, el primero y el más político de todos. Y ahí él, él cuenta muchas veces que, que ahí perdió gran porción de, de lectores por esto de, de, de no dar un libro político, de comprometerse, contar la realidad, tomar posición, eh, ser contestatario. Y, y le costó caro, pero eh, trajimos un, un par de, de audios. Vamos a escuchar el primero de Cortázar sobre el compromiso y y la literatura. Se ha hablado tanto de esta cuestión del, del compromiso del escritor que me haces acordar ahora a un humorista latinoamericano que dijo que los escritores en vez de comprometerse tanto harían mejor en encasarse. Eh, yo desde ese punto de vista estoy casado y eh, entiendo que la noción de compromiso eh, es una noción muy seria pero que se ha prestado y se presta muchos malentendidos. Yo me limito a dar mi punto de vista, eh, que consiste en sostener muy sencillamente y muy claramente que el compromiso central, capital, de un escritor es ser un escritor dando el máximo de sus posibilidades, haciendo todo lo que pueda hacer como escritor, porque esa es su manera natural y su máxima posibilidad de transmitir elementos que, en definitiva, son elementos revolucionarios en la medida en que actúan sobre su pueblo, eh, llegan como levadura a su pueblo y ayudan a cuestionar, a crear problemas, al resolverlos muchas veces, y en todo caso a compartir puntos de vista que no siempre son bien analizados y bien criticados y bien conocidos. En ese sentido, entonces, insisto en que el compromiso central de un escritor es ser un escritor sin la menor concesión, porque esa palabrita compromiso tiene el inconveniente de que en muchos planos y en muchos sectores se tiende a imaginarlo como la obligación del escritor de bajar la puntería y escribir para la inmensa mayoría, para la mayoría de la gente, lo cual me parece perfectamente bien y perfectamente natural en el caso de muchos escritores, pero sucede que hay otros que están en un plano más eh, experimental, en un plano de búsquedas más complicadas, y la peor traición al, a su propio pueblo al destino de América Latina sería dejar caer eso buscando una simplificación que en definitiva no le va a servir a nadie entonces eh, esa es mi primera acepción de la noción de compromiso pero no es toda escuchamos a, a Julio Cortázar no esa voz eh, tan característica ese acento en una entrevista que le hicieron en, en Ciudad de México, me parece, en los 70, y habla un poco de esto del compromiso y habla de algo que, que es una discusión muy muy grande dentro de la literatura, que es esto de, bueno, eh, yo quiero que, que me lea toda toda la gente, le bajo el precio, ¿no? Eso es lo, lo que lo que hablaba él. Y él también lo interpreta, dice que está bien, pero pero que también eh, dar el todo, ir al límite, también es una, es un compromiso del escritor ante su literatura. Eh, a, Eduardo, a Eduardo Galeano muchas veces le dijeron que él decidió escribir a tierra, ¿no? escribir para, para, para ser masivo en, en el sentido de, de las personas que él quería llegar. ¿no? Y es una eterna discusión dentro dentro de la literatura. Y ahora tenemos un audio, también eh, cortito, de la misma entrevista de Cortázar, Donde, donde cierra un poco su, su idea sobre el compromiso y la literatura, y los vamos a escuchar. Hay una segunda parte que es absolutamente capital, porque en América Latina hay muchos admirables escritores que son unos perfectos reaccionarios, unos perfectos conservadores, y que le hacen el juego a nuestras peores dictaduras y a nuestras peores tiranías. Entonces, el hecho de ser un gran escritor, No significa cumplir con un compromiso. El compromiso es doble. Por un lado, dar el máximo como escritor. Y eso es lo que yo trato de hacer y lo haré hasta el fin de mi vida. Pero en segundo lugar, hay que responder también con la conducta personal, con la conducta ideológica, con la conducta política. O sea que, yo estimo que mi compromiso con respecto a mi pueblo y a América Latina, lo cumplo no solamente cuando escribo, sino... ...cuando voy a participar, para darte un ejemplo... ...no sé, en las sesiones del Tribunal Bertrand Russell... ...o en la reunión del Tribunal de los Pueblos... ...que justamente se acaba de constituir estos días en Italia... ...cuando cumplo una acción que significa una denuncia... ...un ataque, una tentativa de echar abajo esos sistemas siniestros... ...que están alienando, explotando y destruyendo nuestra América Latina... ...el paralelismo, la coincidencia de esas dos cosas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 Bueno, Cortázar dejaba bien en claro ahí que él acompañaba su literatura, que primero no no le bajaba el precio a su literatura y escribía al límite, eh, así se quede gente afuera. no eh, Él escribía al límite, pero dice claramente que el verdadero compromiso es acompañar en la calle lo que uno escribe. no Él se comprometió mucho en la lucha de Nicaragua y Latinoamérica, Y, y fue gran referente de la lucha contra las dictaduras y así acompañó su, su, su literatura, ¿no? Eh, el gran Julio Cortázar. Y viniéndolo para más más Argentina, eh, vamos a hablar un poquito de Héctor Germán Oestergel, eh, el creador del Eternauta. Eh, Oestergel fue uno de los más comprometidos en esa, en esa camada que que desapareció, que murió en manos de, de la dictadura, ¿no? Eh, en Argentina, Walsh, Pacurondo, Westerheld. Westerheld creó el Eternauta a, a un precio carísimo, ¿no? Porque después eh, lo iban a desaparecer, le iban a asesinar a sus hijas, ¿no? Pero el Eternauta es una clara muestra de un libro que vuelve una y otra vez, que siempre está vigente, que, que no no pasa de, de moda lamentablemente porque habla habla de esto de, de esa fuerza superior que viene y se, se sienta sobre nosotros nos invade nos nos mata nos golpea nos nos va destruyendo a poco no lo que son las dictaduras eh, el eternauta va, él va a pagar un, un costo altísimo por haber escrito el eternauta y donde el principal mensaje ...es este de, de aquel pequeño texto que, que está antes que arranque la historieta... Eh, ...una historieta de, de Westergel y de Solano López, ¿no? que fue quien la dibujó... Eh, ...que dice esto de que nadie se salva solo, de que el héroe es colectivo... ...algo que va a ser eh, bandera para después eh, la lucha de, del pueblo con, contra las dictaduras en Latinoamérica... Eh, algo que se va a rescatar mucho más acá en el tiempo también, esto del héroe colectivo, de bueno, ¿te querés salvar? Bueno, que se salve el de al lado y el otro, el otro, y, y así en sociedad y en comunidad eh, nos podemos salvar todos. Eso es muy importante y, y es el gran mensaje del Eternauta, más allá de que él elige lugares físicos muy muy significativos, como la cancha de River, ¿no? Eh, es un, un libro que que vuelve todo el tiempo, el, el speaker de La Mandioca, Hernán Villoria, una vez estábamos hablando en la radio de, de el Eternauta y él decía, y esto es el poder del libro, que el Eternauta arranca con una nevada que si vos salís afuera y te toca, eh, te morís. Y en Caruea, ya creo que por el 2007, nevó, no nevó nunca, fue la única vez, y él me contaba que que cuando vio caer la nieve se le vino el Eternauta a la cabeza y le dio miedo. Eh, eso hacen los grandes libros, ¿no? Y, y esta gran semilla de, de Westergel sobre sobre el héroe colectivo, sobre, bueno, salvémonos entre todos, que, que, que ahí, ahí está la historia, ahí está lo importante y ahí está el cambio, ¿no? Y bueno, para cerrar un poquito este este temita del, del compromiso y del Eternauta, Eh, tenemos un audio de un oyente muy particular, un oyente de 12 años, eh, Joaquín Fernández, eh, un amante de, de las historietas eh, que yo conozco muy bien, y, y lo vamos a escuchar, ese pequeño texto que está eh, en la hoja que, que antecede el, el, el arranque del Eternauta, un texto bien breve que Joaquín generosamente nos grabó para, para que escuchemos. Siempre me fascinó la idea de Robinson Crusoe Me lo regalaron siendo muy chico Debo haber leído más de 20 veces el Eternauta Inicialmente fue mi versión de Robinson La soledad del hombre, rodeado, preso No ya por el mar, sino por la muerte Tampoco el hombre solo, de Robinson Sino el hombre con familia, con amigos Por eso la partida de truco por eso es el, Por eso la pequeña familia... Que duerme en el chalet de Vicente de lópez ajena a la invasión que se viene ese fue el planteo lo demás lo demás creció solo como crece sola crecemos crece creamos la vida de cada día publicado en un semanario el entrenauta se fue construyendo semana a semana había así una idea general pero la realidad en concreta de cada entrega la modificaba constantemente aparecieron decir situaciones y personajes que ni soñé al principio como el hermano y su muerte o como el combate de river plate o como franco el tornero que termina siendo más héroe que ninguno de los que iniciaron la historia ahora que lo pienso se me ocurre que quizás por esta falta de héroe central el Eternauta es una de mis historias que recuerdo como pasero el héroe de el héroe verdadero es Del, del Eternauta, es un héroe colectivo, un grupo, humano, refleja así, aunque sin intención previa, mi sentir íntimo, el único héroe válido es el héroe en grupo, nunca el héroe individual, el héroe solo, Héctor Germán Westergel. Y nada será tuyo, salvo unir, hacia dónde, no hay dónde. El cielo entre los durmientes. Lugar de experiencia. Bueno, le, le agradecemos a Joaquín Fernández, de 12 años, eh, que, que nos haya leído ese fragmento del Eternauta, con esa hermosa voz, tierna voz, eh, para, para un poco redondear esto que hemos tratado hoy, que es... Eh, El compromiso, ¿no? Esto es un compromiso. Eh, aquellos autores, autoras, artistas en general que, que, que, bueno, asumen un rol político y se comprometen, son contestatarios y, y creo que eso es un poco lo, lo que lo que hace que, que una obra perdure, ¿no? El hecho de, de la decisión política de, de comprometer lo que uno escribe, lo que uno canta, lo que uno pinta... Y, y hacerse cargo tomar posición pagando el precio que hay que pagar ¿no? porque mucha gente espera eh, no, que, que la política ni se nombre y esta decisión de, de escribir desde el compromiso es una decisión totalmente política la que tomó Cortázar la que tomó Westerger, Walsh y tantos más ¿no? eh, para, para, para ir cerrando eh, esto que decía Cortázar de bueno hay que escribir, hay que comprometerse y hay que acompañar en la calle, que ahí está está la verdadera lucha, no eh, salir a la calle, poner el cuerpo también, que, que es parte de, de, de ser un artista de, comprometido. Y bueno, eh, llegando acá a la mitad del programa, solo porque no está la licenciada en casi todo, que me ha abandonado, pero hay sol. Es medio oscura le licenciada en casi todo, pero ya va a estar volviendo la semana que viene con su profundidad habitual. Y ahí me mandaba mensaje de que era mentira que había sol. Es verdad, acá Cami dice que sí. Le agradezco a Cami porque la taladré con un millón de audio hoy, pobre. Pero pero siempre bancando eh, nuestra operadora. Y bueno, ahora vamos a ir a escuchar... Eh, estoy ansioso por escuchar eh, el segundo tema que nos mandó Paula Herrera. Esta artista de, de Carué que anda por España y se tomó el tiempo. Por eso se escucha cuando nos manda esos audios que se escucha que va tipo en un bond y algo de eso. Eh, se tomó el tiempo y le agradecemos muchísimo de darnos mucho material para hoy. Así que vamos a escuchar un segundo audio de ella y una segunda canción. Bueno, que la va a presentar ella que es para mí es un himno. Así que escuchamos atentamente. Latinoamérica de Calle 13 también buscando una sonoridad que no va a perder la esencia a la poesía a la música eh, a nosotres eh, también nos hablaban de que la música era una manera de interpretar la vida de que también había leído por ahí que la música tenía que ser la alternativa a un medio de comunicación diferente otra forma de estar en el mundo así que me pareció que, que esa canción era Es, es un medio de comunicación y es un poco nuestra cultura, lo que nos identifica y la música recopila, digamos, sonoridades de, de, de todas partes de Latinoamérica, tanto en la instrumentación como en las voces, eh, así que traté de rescatar un poco todo eso eh, con ayuda de grandes amigues. Eh, la verdad es que todo esto lo hice muy en el marco de, de una materia llamada Producción y Análisis Musical 5 donde leímos un, una vuelta de, de rosca a, a todo la, lo literario a todo lo que se puede decir a lo que no se puede decir a lo que está, a lo que no está así que muy interesante muy agradecida ya que estamos a la Facultad de Artes que, que me hizo ver un mundo diferente la verdad eh, conocí personas increíbles y, y aprendí cosas increíbles que me llegó para siempre, así que bueno, eso eh, te mando un beso grande, espero que, que les guste y que les sirva todo esto y la verdad que estoy muy contenta de, de que me hayan eh, convocado <ríe> o lo que sea y bueno, un beso grande para vos, para Caro y gracias, eh, me encanta escucharles la verdad que estoy súper lejos y me hacen mucha compañía y me hace muy bien escuchar lecturas en voces amigas y todo lo que siempre tienen para comentar que es súper enriquecedor para mí te mando un abrazo grande juan soy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 Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta es mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin piernas, pero que camino. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes competir.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 Hermoso, hermoso lo de Paula Yo tuve el privilegio de escucharlo antes Estos temas que, que mandó Y me volaron la cabeza Me gustaron muchísimo Son versiones bien bien distintas, bien personales Y me gustó mucho, mucho, mucho Lo que hizo Paula, que le agradecemos un montón Y que tenemos una joyita guardada para el final eh, La vamos a tener ahí en el final Pero bueno, llegó el momento de Le mandamos un beso enorme A, a la mamá de Caro y, su, y a su familia Que nos están escuchando Por allá, por Carué, ahí me mandaron un mensajito. Al Matador, que también siempre nos escucha desde Carué. A Cristian, a Lucas, a Seba. Eh, están todos ahí, ahí prendidos, escuchando. Y bueno, llegó un momento muy esperado. La gran columna de, de Gachi Corradini. Eh, el corazón delator de los clásicos. La vamos a escuchar un ratito. Y, y después venimos con una joyita final de, de Paula Herrera que, que les va a gustar muchísimo. Buenas tardes gente de Radionautas, buenas tardes Juan, me han dicho malas lenguas que hoy te toca bancar los trapos solo, mi único deseo es básicamente que no rompas los juguetes, que no la choques toda como suele decirse, no hay motivo para creer que así será, así que tendremos fe. Como ya les conté en la columna anterior, a la hora en que sale el programa yo estoy en la trinchera de la educación pública, así que va mi columna grabada, pero va y está grabada. Y es parte de esta idea bárbara que han tenido Juan y Carolina, eh, que me encanta. Me encanta no solamente porque estoy yo, sobre todo porque estoy yo, no, mentira. Eh, me encanta la propuesta, me encanta todo lo que lo que hacen y lo que reflexionan y lo que cuentan. Pero ya se los he dicho eh, personalmente a cada uno de los dos. Arrancamos con la columna corazón de corazón del ator de los clásicos, no perdamos más tiempo. Miren cómo empieza esta columna hoy, miren, es una cita. Estamos ligados por vínculos tenues a la prosperidad o a la ruina escribió Mary Goldwin en 1832 tenía 31 años cuando escribió esto pero no era lo primero que escribía muchos años atrás a Mary Goldwin se le había ocurrido una idea que terminó siendo una novela que puso básicamente a jugar en primera división no solo el género de terror sino y sobre todo al subgénero gótico. Estamos hablando de Mary Goldwin o Mary Shelley, mucho más conocida por Mary Shelley, que a los 18 años, repito, a los 18 años, va a escribir su novela icónica Frankenstein o el moderno Prometeo. 18 años tenía. Y quiero eh, detenerme un momento solo en el título. Aquí suele replicarse un error que no mucha gente se interesa por subsanar. Frankenstein no es el nombre del monstruo, sí sino que es el nombre del creador del monstruo. ¿sí? Frankenstein es el apellido de Víctor Frankenstein, quien crea al monstruo. Eso por un lado. Y lo otro que está buenísimo que analicemos un minuto es que Mary Shelley magistralmente le pone de título Frankenstein o el moderno prometeo. Para quienes no saben o no recuerdan quién es Prometeo, quién era, es un personaje de la mitología griega que, contrariamente a lo esperado, en vez de fascinarse con los dioses, se fascina con los mortales y las mortales, y entonces comete una travesura que le va a costar mucho más que un dolor de cabeza. Si quieren saber cómo terminó Prometeo, por el amor de Dios, googleenlo. Nosotros acá no podemos, ahora estamos abocados a Mary Shelley, pero no terminó muy bien por esa travesura, le roba el fuego a los dioses, el fuego sagrado, y se lo regala a los hombres y mujeres, a los mortales. Y por eso digo que es magistral el título que le pone Mary Shelley, porque Víctor Frankestein va a hacer de alguna manera lo mismo, es una, eh, es una analogía brillante, porque así como el fuego sagrado era un atributo de los dioses, la capacidad de crear vida también es un atributo que se le asigna solo a los dioses y Víctor Frankenstein se la va a robar para adjudicársela él mismo, que era un mortal. Eso es de por sí toda la carne al asador con el título, ¿no? Ahora, vayamos brevemente a la historia, que es hiperconocida, pero por lo menos repasémosla. Víctor Frankenstein, un médico muy joven, muy prometedor, muy inteligente, muy informado, en pleno estallido de vital prestigio de la ciencia, Eh, donde de pronto ya no era Dios, sino las distintas disciplinas las que podían hacer milagros, este joven médico alucinado y obsesionado con crear vida a partir de fórmulas de ciencia, va a armar lo que podemos llamar un rompecabezas humano a partir de partes de cadáveres. sí eh, Está apenas insinuado que lo hace a través de la electricidad, pero nunca se explica, y así Víctor Frankenstein va a crear un ser humano, como les dije, Eh, pensando más o menos como ir cosiendo partes de cadáveres. Esta es la historia de un creador y un creado y lo que pasa y la conflictividad a partir de este hecho. sí Cuando transitamos la columna anterior, cuando revisamos y recorrimos la metamorfosis, yo les dije a ustedes que es una de las novelas que mayor cantidad de interpretaciones ha eh, suscitado. Pues... Frankenstein de Mary Shelley también. Tiene un montón de versiones e interpretaciones porque es una novela tan rica que, por supuesto, da para analizarla de siete costados diferentes. Eh, por supuesto está el, el, la interpretación que tiene que ver con el castigo por el uso abusivo y desquiciado de la tecnología. ¿Qué pasa cuando mi arrogancia me lleva a usar la tecnología y la ciencia al palo, y qué pasa con eso cuando yo me creo un super dios y de pronto se me escapa la tortuga, diría el querido Diego. Otra interpretación es eh, la que tiene que ver con los estragos psicológicos que trae el abandono, producto del desamor y el rechazo, esto por más enfocado al monstruo, eh, no conozco ser humano, que no tenga que bucear fuerte para salir de una situación de desamor y rechazo, e incluso hay una versión marxista eh, donde se interpreta que el esclavo eh, revienta de rebeldía contra su amo y desata su furia vengativa, que es lo que hace el monstruo, que acuérdense, que no tiene nombre. Porque, como les dije al principio, Frankenstein es el apellido de su creador, pero el monstruo no tiene nombre, algo que también demuestra la enorme astucia de Mary Shelley, porque que no tenga nombre también dice mucho el monstruo, que ni siquiera era el merecedor de una identidad. Esta es más o menos la historia, que es una historia espeluznante, torturada y tortuosa, para el monstruo, para Frankenstein y para toda la gente que se va cruzando al monstruo y a Frankenstein. Ahora, vayamos a la vida de Mary Shelley, que es lo que a nosotros nos importa. Acuérdense que nuestra columna Es el corazón del autor de los clásicos. ¿Qué nos cuentan estas grandes obras de lo que ocurría con su autor o autora y lo que pasaba en la sociedad? Mary Shelley tenía todas las fichas puestas para provocar el espanto de la buena gente del primoroso siglo XIX. Eh, ¿Por qué? Porque su padre era un filósofo político anarquista Y qué además su madre, que se llamaba igual que ella Mary, pero tenía un apellido bastante más difícil de pronunciar, voy a intentarlo, Mary Wollstonecraft, fue una feminista militante que además escribe uno de los primeros tratados feministas de contenido filosófico. Va a escribir Vindicación de los Derechos de la Mujer, que es un tratado que aún hoy se sigue leyendo y es fuente de inspiración para todo movimiento feminista, la mamá de Mary Shelley. Así que fíjense si no estaba lista para provocar escándalos la querida Mary Shelley. Y efectivamente, a los 16 años conoce a un poeta medianamente reconocido que se llamaba Percy Shelley, de ahí es que después finalmente ella va a ser Mary Shelley, y va a huir con él. ¿Por qué va a huir? ¿Porque su papá le prohíbe salir con él? No, va a huir con él porque él ya estaba casado y estaba por tener un hijo con otra mujer. Y como suele pasar en estas aventuras, uno después se da cuenta que la emoción no lo es todo y que tal vez uno se apresuró y que no conociera suficiente a la persona con la que huyó. Y va a empezar otra vida para Mary, bastante dura. Yo les conté que Mary Shelley escribió Frankenstein a los 18 años, a los 18. Pues a esa edad, es que ella, de la mano de Percy, que la quería, pero la quería con lo que tenía, con lo que podía, va a empezar a perder cosas, y esto va a ser la antesala de la inspiración de su obra. Mary va a perder bebés, va a perder el amor de su compañero, va a perder su contención, va a perder la confianza en él, y va a perder hijos ya nacidos, y va a perder dinero, y va a perder, y va a perder... Y todo esto la va a asumir en una depresión eh, profunda de la cual su marido, su compañero, va a intentar sacarla y en un manotazo de ahogado le propone ir a visitar a un poeta amigo de él que estaba en una situación económica mucho más holgada, que vivía en Suiza, un poeta que hoy es uno de los más reconocidos que se llama Lord Byron, él tenía un bello castillo en Suiza y era verano, entonces para sacarla de esa depresión, sobre todo después de la muerte de su hijita muy chiquitita, eh, viajan a Suiza con la idea de tomar sol y respirar aire y acostarse en ese césped verde. Bueno, nada de eso sucede porque les toca una lluvia larga y torrencial, un temporal larguísimo, y así que allí encerrados en el castillo de Lord Byron, es que se les va a ocurrir, para matar el tiempo, un juego crea creativo de inventar historias de terror. Es ahí que donde en la cabeza de la brillante Mary Shelley se empieza a gestar el monstruo y su creador, Víctor Frankenstein. Es allí. Ahora la historia la va a escribir en su casa la vuelta de Suiza y va a ser una explosión creativa que le va a llevar no muchos días, como suele pasar cuando uno tiene una historia en la cabeza. Y sé que Juan me va a entender lo que le digo. Eh, así que va a escribir Frankenstein o el moderno Prometeo a los 18 años y con el libro en mano y con la ayuda de su marido que sí le ayudó a corregir algunas cuestiones, a que su lenguaje fuera más fluido, pero la historia la escribió Mary, con su libro apretado en el pecho va a visitar un editor y ustedes a esta altura ya imaginarán lo que les dice el editor. Lee la historia, se da cuenta que es muy buena y le da un solo consejo que no ponga su nombre, que ponga el nombre de su marido, porque esa era una no era una historia para ser escrita por una señorita o una señora. Así que la querida Meriseli se encuentra una vez más perdiendo algo que le costaba mucho dolor perder. Pero era tanto el amor que tenía por su historia y la fe en que esa historia tenía que ser compartida, que acepta ceder los derechos Y acepta que la historia que había escrito ella, con su dolor, con su cuerpo, con su inteligencia, con su alma, lleve el nombre de su marido. Recién en la tercera edición, y por una lucha abrazo partido de su papá, recién en la tercera edición, muchos años después, Mary Shelley va a tener la satisfacción de ver su propio nombre debajo del título Frankenstein o el moderno Prometeo. Acá no se castigaba la historia, se castigaba que la historia la haya creado una mujer. Y esta obra creada por esta mujer va a ser no solamente leída, sino va a seguir siendo aplaudida y analizada 200 años después. Una obra escrita por una mujer muerta de miedo y desbastada por el dolor y la desolación a los 18 años sigue siendo aplaudida de pie 200 años después, Y mencionemos esto. ¿Es una gran obra porque el terror que encontramos ahí está finamente labrado? Sí, pero no solo por eso. ¿Es una gran historia porque el factor que desata el terror gótico es por demás creativo? ¿No se le había ocurrido a nadie hasta ese momento? Sí, pero no solo por eso. ¿Es una gran historia porque evita los ribetes de romanticismo meloso que se espera de una mano femenina? Sí, pero no solo por eso. Lo que hace Mary Shelley con esta enorme obra es correrle la careta de la evolución a un sector progresista de la sociedad y mostrar con total impiedad su arrogancia. Lo que hace Mary Shelley casualmente, y en un pleno eufemismo de su propia obra, es diseccionar por partes los males ocultos de esta sociedad evolucionada y armar un Frankenstein que nos muestra todo el tiempo lo miserables que podemos ser los seres humanos con otros seres humanos. Nos vemos en la próxima columna de Corazón de la Tor. Gracias por escucharme. Abrazos a todos. Abrazo, Juan. Hoy, como tantas veces, viene a perder otro silencio. Sale a la calle y por distracción ocasiona un nuevo desencuentro. Y siempre así que un incidente nos convierta o nos devuelva. El cielo entre los durmientes. El lenguaje de nuestra fantasía. Brillante, como siempre, la columna de, de Gachi Corradini, el corazón del ator de los clásicos. Hoy también, yendo... Eh, a un libro que tiene mucho que ver con la temática que abordamos hoy, la del compromiso, ¿no? La de tener una posición política a la hora de escribir, de cantar, de, de pintar y, y acompañar esa decisión con el cuerpo en la calle, eh, siendo comprometidos en, en un rango amplio. Así que, nada, hemos compartido otro programa del Cielo entre los Durmientes Eh, le mando un beso enorme a la licenciada en casi todo que nos está escuchando de Carué y vuelve la semana que viene eh, te estamos esperando con un sol radiante hasta ahora y bueno, agradecemos a, a todos los que participaron hoy del programa Lucas, Cristian, Joaquín eh, Gachi bueno y, y a Paula Herrera que la rompió toda la verdad estoy muy contento de poder Eh, eh, pasar la música de, de Paula y, y que la conozcan porque es una gran, gran, gran en serio, eh, artista y, y que pronto va a dar a conocer algunas cositas y la vamos a estar escuchando más seguido pero bueno, eh, llegando al final queda una joyita más de Paula eh, que le agradezco, nos mandó un mensaje re lindo Eh, ...queda una joyita más que la vamos a compartir... ...siempre nos vamos con, con un cuento, ¿no?... ...siempre estamos eh, leyendo un cuento en el final... ...10, 15 minutos... ...bueno, hoy hoy tenemos una cosita que, que armó Paula muy hermosa... ...así que nos vamos a ir escuchando eso... ...nos leemos, como dice la licenciada en casi todo... ...el miércoles que viene a las 13 horas... ...viernes 16 horas por por Radio Mandioca en Carué, ...el cielo entre durmientes en Instagram... Y agradecemos una vez más a todos los que participaron. Y les mando un beso enorme. Nos leemos el miércoles. breve y sintéticamente eh, podemos hablar de, de la primera producción que es eh, una prosa narrativa que hice en base a, a esa imagen de Pecuen que te pasé. La pensé un poco como volver a las raíces ¿no? y, y me pasó esto de que la pandemia me, me hizo volver al pueblo entonces eh, quise capturar digamos una sensación también como desde la infancia eh, no se sé, me, me rememoró a todo eso y entonces por eso la canción se llama regresión y a la vez está intentando desprenderse desde la imagen, a la prosa narrativa, a la música. Ese era el trabajo que teníamos que hacer. Cargo el plan, mi Tierra infértil. Un lugar que nunca muere. Sobre escombros flotantes se balancea el tiempo. Gota tras gota. El agua como espejo que refleja mis recuerdos. Pasado, presente y futuro, van y vienen ahí, al costado, en lo húmedo. Es de noche y pareciera oírse una campana de resurrección, ¿o es una copa? Copa que compartíamos en una mesa casi desintegrada, esa en la que se veían los ladrillos como si fueran los huesos de un cuerpo entre piel rota estrellas, astros que caen del cielo devastación, pero no hay almas está la mía, que es pequeña la de una niña que juega amanece, el alba y la sal se mimetizan son la misma cosa, igual que yo que ahora soy niña siento ese viento seco en la cara pero la humedad debajo de mí El agua que moja y con su sal endurece mis pies. Allí nada pueden hacer. Entonces el suelo te toma de a poco sin que te des cuenta. Te vas petrificando, la sal aumenta. Recorre las piernas, cintura, pecho, hasta los hombros. Soy la única que habita ese espacio. Todo se viste de blanco. No se siente más el viento, el lugar ya no está más solo, ahora soy yo parte del paisaje. Todo se pone frío y me hundo en un profundo sueño. El poder de la naturaleza es tan infinito como los esquemas de todo lo que somos. Ahora veo azulejos rotos y un cuento del terror. La nostalgia del que se va de su tierra sin querer hacerlo. Desierto. ¿Por qué no todos pueden tener un techo debajo del cual vivir? ¿Quién es el inventor de los sueños? ¿Quién tiene derecho a despojarle a un alma lo poco o lo mucho que posea? Los seres del mal son los de la injusticia social. Salen del agua como peces gordos disfrazados y enseguida recobran su forma humana. Ahora se van a la mesa donde compartíamos copas un tiempo atrás. Se apoderan de ella y barajan las cartas del destino. También puedo ver lo que sucede alrededor. La pacha, muerta. Los árboles, viejos, canosos, cansados... Me cuentan su historia A nosotros nos ha llegado la hora hace rato Pero nuestros hermanos que viven lejos Están dando su batalla Ahora están en tregua De repente escucho el cantar de un ave Parece que silbara el anhelo de un retorno Se posa sobre mi imagen blanca Petrificada y despide algo así que pareciera ser una raíz sobre toda esa solidificación una línea que crece y de ella nacen otras líneas para un lado y para el otro se dispara hasta cubrir profundamente todo mi ser y estalla en mil pedazos mi caparazón cae la sal como si fueran copos de nieve tocando las ruinas, el suelo las puntas de los árboles secos, y despierto. Esa criatura mística me había salvado de mi sueño. Miro de nuevo mi reflejo en el agua, sigo siendo niña. Veo el arco, las escaleras y la rampa, todo para mí y el Tero. No es Tero, es Tera, me dice sonriendo. Juntas iremos hacia el agua. Me meto con algo de miedo. No como ella, que está lista para enfrentar lo nuevo. Mientras Tera juega con las artemias, yo salto la rampa oxidada. Cruzo ese techo y apenas ahí me detengo a contemplar el agua. Está tibia, quieta, calma. Como si se hundiera en una melodía profundamente desolada y pareciera quedar así hasta la eternidad. Prefiere ser estática. Siento esa inercia en todas mis células como biológica, familiar, pero no en este momento. Mi ave mágica y yo no paramos de movernos. No soy tu ave, me dice, y en ese preciso instante comprendo que este es el mundo real y que dejé de ser niña. Somos solo instantes ínfimos. Tera hunde su pico en el agua, llenando la parte inferior y le construye una pileta pequeña a su amiga Artemia para sacarla a la superficie. Al observarla me doy cuenta de su color rosa fuego impactando mis sentidos. Ahí aprecio por primera vez un color vívido entre tanto blanco y gris opaco alrededor. Artemia, tan antigua como el tiempo. Ella está en su pileta y nosotras en la nuestra. Y estoy segura de que, a su vez, estamos siendo sostenidas por alguna criatura de mayor tamaño que ha decidido hacernos ese hueco. Puedo imaginarme con claridad por un momento... Volver el tiempo atrás como una cinta en reversa, hasta que nuestra agua turbia y quieta era cristalina y estaba en pleno movimiento. El arco tenía azul, así también el tobogán. Las personas se balanceaban, gota tras gota. La pileta estaba llena de gente, todo color. Termina mi visión. Estoy de regreso otra vez Enseguida miro el día, nublado Como parte del paisaje en el que me encuentro Pareciera estar atardeciendo Y pronto se va a cumplir el ciclo Mi amiga levanta vuelo Desplegando libertad Y la observo hasta que se transforma En un pequeño punto que se pierde en el horizonte Ahí mismo habito el espacio y cierro los ojos Buscando el permiso para emigrar yo también Con mis alas pisando la tierra de sal Siento el viento frío que me indica el camino de salida Un eterno vaivén entre lo húmedo y lo árido Reposan mis recuerdos en la quietud Mis pasos hacia la vida y una certeza. Queda mucho por hacer.